फीका uh -huh. uh -huh. uh -huh. volvemos aquí desde la ropita de más Aspirratia grabando para Suelta la olla de Alabed y antes de nada agradecer a la gente que produce este programón. Hoy temas duros, temas tristes. Hablaremos de la problemática de la vivienda, del suicidio cada vez más abundante por causas estructurales de este sistema de mierda. Y para ello bueno, contaremos con un vecino de Deusto que vendrá a explicarnos el homenaje que harán a un vecino de San Ignacio que hace nueve años se suicidó desgraciadamente el día que, que iba a ser desahuciado. un poco de música y volvemos. Hay muchas maneras de matar. Puedes meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etcétera. Solo pocas cosas de estas están prohibidas en nuestro estado. Así reza el, este texto de Bertolt Brecht que desgraciadamente está más vigente que nunca. Este domingo 6 de marzo se cumplirán nueve años de la muerte de José Antonio Dieguez, vecino de Ibarrecolanda, que se suicidó el día el que iba a ser desahuciado de su casa. Se tiró por la ventana cuando la comitiva judicial llegó para sacarle su vivienda. Coincidiendo con la fecha del aniversario de la muerte de José Antonio Dieguez, el Sindicato de Vivienda de San Ignacio y Deustu y la organización Jardun han organizado un acto conmemorativo del que ahora pues bueno, tendremos más detalle. Puede considerarse este suicidio como algo aislado o pueden marcarse dentro de algo más general, algo más estructural. ¿Fue José Antonio víctima de su propia situación o fue víctima de la violencia que directa e indirectamente inflinge el sistema capitalista sobre las personas trabajadoras? ¿Tienen que ver las cada vez más graves condiciones materiales de la gran mayoría de los desposeídos con este suicidio y con otras muertes? Hoy en el estudio nos acompaña Rupe, vecino de Usto y parte de la organización del acto conmemorativo de José Antonio Dieguez, con el que bueno, podremos charlar de todos estos temas. De eh, acuerdo, Rupi. De eh, Bueno, pues en primer lugar y, y para partir un poco de lo concreto, luego ya iremos a temas más generales. Bueno, nos puedes contar un poquito quién era José Antonio Dieguez, qué bueno, qué es lo que hacía, qué es lo que le llevó a, a su trágico final, etcétera. Eh, José Antonio Dieguez era un vecino de Barracollanda, eh Eh, de la clase trabajadora de Ibarricolanda, de los desposeídos de Ibarricolanda, en la que claro, en ese antagonismo con la clase propietaria al no poder pagar el alquiler, eh, al ver eh, que iba a ser desociado, pues pues le empujaron el suicidio. Eh, igual no se llegó en ese momento a tener una red tejida de solidaridad como la que deberíamos tejer ahora o intervecinal o y no había otra salida que saltar por la ventana cuando la comitiva judicial iba a echarle. Sí, es verdad que recordamos también esos hechos aquí eh, tuvieron un poco bastante eco y bueno, pues nueve años más tarde la importancia de seguir recordándole, ¿no? Eh, ¿qué tenéis pensado para este homenaje el próximo domingo 6 de marzo? El domingo 6 de marzo eh, sobre las 11, eh, que no lo hemos puesto en las carteles porque bueno, ya sabemos ahí cómo andan también los perros del Estado y del Ayuntamiento. Eh, haremos un mural un mural conmemorativo en, en el lugar donde cayó, o sea, en, la, en la trasera de la calle Chacolí, que aquí ya sí que lo digo para que se entere todo el mundo. <risa> <risa> eh, y haremos un mural con nuestra megafonía y las hidratacucertas que hemos preparado, que, que bueno, ya habéis tenido la suerte leer, que están súper bien hechas. Eh, y después eh, moveremos la mesa informativa Eh, contra la comitiva hacia la plaza Ibarricolanda, que es ahí un punto bastante interesante, entonces bueno, ahí intentaremos estar hasta rollo las 3 de la tarde, empezando a las 11 en el mural, repito, hasta las 3 de la tarde en la plaza Ibarricolanda, uh -huh. la típica de enfrente del isti, pues, repartiendo megafonía y o sea, repartir, con megafonía repartiendo panfletos y sí, informando ¿verdad? un poco de la situación, uh -huh, dando a conocer el caso. Hemos comentado también, bueno, ha comentado el compañero Bello aquí en la introducción que esto surge de una colaboración entre Jardun y y aloderacoq, ¿no? Cómo de dónde sale esa, esa compañía? Eh, a ver, eh Yardum, coordinadora, como se propiamente indica, eh, nace con la vocación de coordinar. Eh, sí que es cierto que al final eh Yardum lo componen una serie de grupos que al final son bastante autónomos entre sí y eh, estando en fase de estructuración. En las zonas que igual más implantación tenemos o más fuerza estamos consiguiendo tener, pues hemos planteado ya que no se le pueda pedir al al ritmo movimiento que se nos sume a la coordinada, porque el ritmo movimiento es libre y soberano eh, y eso hay que entenderlo eh, para funcionar eh, bajo sus decisiones pues hemos decidido intentar establecer unas relaciones sanas de colaboración con él y entonces eh, fuimos nosotros un poco los que nos acordamos de la efeméride y evidentemente sabiendo que en nuestros barrios eh, de Ustoisani hay un ehchevichitsa sindicatua, pues qué menos que avisarles y, y darles la oportunidad de hacerlo con nosotros y, y que por supuesto encima lleven ellos el protagonismo, que para eso son los que se curran esa historia todo el año. Nosotros uh -huh. hemos nacido con vocación de intentar alimentar el circuito del movimiento. Uh -huh. Y bueno, ya yéndonos un poco más al caso que estábamos trabajando sobre eh, la vivienda o como decías el eh, alquiler ecoa que lleva trabajando este tema también un tiempo Eh, podríamos decir que hay problemas estructurales del sistema que provocan más muertes de las que pensamos, igual como estos estos temas que no se, se ocultan un poco de alguna manera, ¿no? Sí, está claro que al final eh, igual que no, como el chiste que dice el otro, ¿no? Eh, muerte natural, bueno, fueron 17 puñaladas, y claro, sí, es sí. natural que muriera, ¿no? Claro, normal si te arrinconan, si te dan un salario de mierda, si, si el alquiler eh, sube al ritmo que tú no puedes mantener y esto al final se resume en la lucha de clases. Esto es un antagonismo entre clases eh, propietarias y clases desposeídas. Eso es tan sencillo como eso. Eh, la vivienda ahora mismo es un bien de cambio, todo el mundo además eso se, se entiende fácilmente, la gente eh, bancos, fondos buitres acumulan vivienda que es un sí. acumular capital, de hecho así manejan el precio de la vivienda cuando te dicen que el BBVA tiene 2000 casas sin salir a la venta y entonces en esa consecuencia en la que tú eres una persona eh, desprotegida y desposeída puede ser manejado por esas clases propietarias que encima son las, las que encima tienen los medios de producción, por lo tanto, son las responsables de que tu sueldo robándote la plusvalía no avance al mismo tiempo que ellos quieran esos precios del alquiler. Esa ecuación que nos da que ellos son cada vez más ricos y tú cada vez más pobre. Por lo tanto, igual que otras personas eh, pues caen el alcoholismo, la depresión, Hay gente que lo supera, hay gente que lucha, hay gente que, que sale a y dice hasta aquí, voy a por vosotros. Bueno, pues hay otra gente que igual en un momento de su vida pues decide terminar con ella por por esa presión. Sí, porque estamos eh, haciendo referencia también a un derecho que debería ser universal, no la vivienda y en cambio pues como bien dices, tanto bancos, inmobiliarias o o el propio Estado también, ¿no? Que, que se va haciendo con los bancos malos que tienen eh, casas, viviendas en todos lados y al final se convierte el Estado también de alguna manera en una inmobiliaria que no que no garantiza el acceso a, a una vivienda para toda la gente, sino solo para los que tienen, ¿no? De alguna manera. Sí, te quería también preguntar eh, pues cómo cómo se relacionan también estas eh, condiciones materiales de la gran mayoría de los desposeídos con el suicidio, con otras muertes, ¿no? Sí, la relación es es, clara, es un poquito la que acabamos de comentar. Tú en el momento que y vamos a hablar casi desde la Revolución Industrial o no, sin eso, desde la Revolución Industrial, aquí hay una clase trabajadora que no tiene los medios de producción y luego pues X clases eh, para arriba que que sí los tienen por, por porque puede ser una cooperativista una cooperativa grande, etc, pues que tienes son los poseedores de sus propios medios de, de producción, no solamente son aquí el ese burgués banquero que imaginamos, ¿no? Uh -huh. Igual está más cerca de nosotros. Igual es también ese hotelero que explota a 5 trabajadores que no paga el, el convenio de hostelería, ¿no? Pero bueno, sin meternos ahí, entonces al final eh, la gente que no tiene esos medios de producción ve robada su plusvalía, es, esto es, las horas de sobra de su trabajo que diariamente le generan beneficio a ese eh, llamémoslo pequeño burgués empresario pequeño, como gran burgués banco. Uh -huh. Y entonces, en esa brecha cada vez más grande, hay otras hay personas que no encuentran otra salida que el suicidio. Uh -huh. Y bueno, todo esto también estamos hablando de hace nueve años, es decir, que fue en el 2002, 13. 13, ¿no? Un poco también ya símbolo de unos años que ya, bueno, veníamos de la crisis del 2009 o, bueno, 2008, no sé ya qué, que en que colocarla, pero pero bueno, un momento en el que la vivienda también se puso a, a, en, en jaque para muchísima gente, ¿no? En, una, en un contexto en el que de repente de regresión total de, de los derechos de la gente y, y de repente eso, ¿no? Cuánta gente fuera de sus casas en un momento así. Eh fíjate la pintada esa de Eras Garri la que hicieron en, en el barrio la, el, el pueblo Llano que ya puso en, en, la, en la ciudad del mejor alcalde del mundo, la gente muere por no tener casa, ¿no? Uh -huh. O sea, qué curioso. Eh, tengo también por aquí la pregunta que te quería hacer de a ver eh, yéndonos un poco en el 2008 cómo allí tuvo en aquel momento tuvo que ver más con las hipotecas, no el, el problema de la vivienda, las hipotecas que tenía la gente ya contratadas o apalabradas. Ahora también la situación va un poco por ahí o son otro tipo de factores los que están entrando en juego. Eh, yo creo que desgraciadamente la historia se repite por una parte, creo que el problema de las hipotecas eh, en sí, quizás ahora han hecho un amago de legislación pero sigue siendo el mismo ya que son ellos al final los que acumulando vivienda tanto fondos como grandes propietarios, como grandes especuladores, bancos y el propio Estado como bien has dicho, acumula vivienda, por lo tanto maneja su precio, de hecho encima eh, todo está un poco manejado a que compres, no el alquiler es siempre súper supercaro, o sea, eso está condicionado claramente, todo el mundo lo ve, o sea que decir, ¿cómo puede ser que salga aparentemente mucho más barato? una hipoteca mensual, ¿no? Sí. Que un alquiler. Claro, ahí tan cogido y ahí estamos en la misma burbuja, pero hay que sumarle eh, la crisis endémica del capitalismo de esa sobreproducción por lo que comentaba por la propia plusvalía. Al final tú tienes X plusvalía y se la quitas a un trabajador, claro, si tú metes una máquina que hace el trabajo de 10 uh -huh. trabajadores, tienes que robar para el empresario el empresario tiene que robar 10 veces más plusvalía para para seguir el parra, claro, que es lo que pasa eh es lo que hace es generar generar generar generar y al final evidentemente es la sobreproducción la, y, y esta crisis endémica del capitalismo y no en vano ahora pues bueno se está subvencionando en, eh, eh, con guerra vamos hemos llegado al momento fase del imperialismo total sí sí sí es verdad que la situación ya es eh, un poco llevaba tiempo dando señales de, por diferentes lados de, de inestabilidad o de o de regresión y como dices eh, da un poco de miedo y todo mirar a la situación eh, internacional hoy en día, pero bueno, volviendo un poco a lo que a lo que queríamos eh, tratar, qué nos queda para hacerle frente a estas situaciones, a estos desalojos, a estos desahucios, a... Eh, organizarnos y luchar como decía el comunista vasco Argala, eh, y no lo decimos en broma, o sea, tenemos que ser conscientes eh, porque uno de los grandes problemas que hay ahora mismo es que la gente no tiene conciencia de en qué clase se sitúa, no en vano las encuestas Si las hacen, bueno, aquí el 60%, yo creo que piensa que es clase media. Entonces, bueno, eh crear conci concienciación progresiva, poquito a poquito con químicas como esta, cosas muy humildes, cosas muy sencillas, para que la gente sepa en qué lado de la barricada está. Eso por un, por un lado y por otro lado, que crear, crear es lo que se nos ocurra nosotros del debate que salimos un poquito con Alo Greco y que intentaremos eh, el domingo plasmarlo y que intentaremos eh empujarlo en nuestro barrio, en nuestros barrios para, para ver si puede salir adelante esas pequeñas redes vecinales de solidaridad mutua, esas redes de de interayuda eh, y, y de apoyo, de colchón y que no se puedan poder repetir, a veces el problema es que subsidiamos al Estado, o sea, que decir, hacemos el papel de que que le tocaría al Estado, pero no podemos confiar en el Estado, el Estado por definición es nuestro enemigo, o sea, de las clases populares. Nosotros tenemos que intentar autoorganizarnos, establecer redes de solidaridad y que no vuelva a pasar un caso como el de el, de, el de José Antonio, el de José Antonio Dieguez. pero bueno, desde luego si sí pasa que no quede sin respuesta. Pues eh, no sé si hay alguna pregunta más por aquí por parte del estudio sobre este tema tan interesante. Sí, yo un poco rescatando lo, la última frase, ¿no? que, que acaba de comentar el compañero eso, ¿no? Si pasa que no quede sin respuesta, ¿no? Y ahora mismo un poco se está viendo eso, ¿no? Cómo el Estado está el Estado en todas sus formas, ¿no? Eh, aprovechándose ya desde desde, bueno, de, de las últimas décadas, ¿no? Pero bueno, concretamente en estos últimos dos años eh, aprovechando la, la excusa de la pandemia está aplicando una ofensiva del copón hacia Eh, no no solo una ofensiva eh como, como herramienta del capital hacia hacia la clase trabajadora, sino eh, también hacia todo tipo de organización y y mínimo se da la sensación de, de, de que bueno, de que de que al final la solidaridad entre entre vecinas y vecinos eh, está resultando más crucial que, que nunca, por mucho que siempre lo haya sido, y sobre todo que hay que sacarle los colores tanto al Estado como eso pues, a todas sus formas, ¿no? al ayuntamiento, a la policía etcétera, ¿no? Eh, se está viendo en en Achuri también, ¿no? en, en este en estas últimas semanas uh -huh. como bueno, por lo menos eh, la solidaridad vecinal que está un poco consiguiendo sostener en cierta manera a veces con este aspecto que has comentado Rupi de de casi casi eh, cumplir algunas funciones que las instituciones públicas tendría que cumplir, pero bueno, pues eh, hay veces que, que no hay otra que Que, que ante la extrema situación de cierta gente pues eh, aplicar eh, esos métodos por mucho que no se nos tenga que escapar la perspectiva de que no es el ideal, pero bueno, como el, el sacarle los colores y vuelvo al hilo eh, es importante, ¿no? Porque pues bueno, aquí eh, se se ha movilizado eh, diferentes eh, colectivos de, de los barrios cercanos a Churi y bueno, por lo menos el ayuntamiento se ha puesto nervioso, ¿no? y, y es lo que toca seguir haciendo, es decir, responder a a todas las Ya le hemos visto cómo se pone nervioso y reacciona contra esas capas desprotegidas, encima las ataca. Sí, sí, por eso. Entonces, lo que nos toca es eso. Eh, ante ante su ofensiva, por lo menos intentar eh, resistir y sobre todo sacarle los colores, eh, en, enseñar a la gente que, que eso que nos venden y que tanto nos gusta comprar por otra parte de, de que vivimos en estas ciudades de, de, de valores democráticas, etcétera, pues eh, quien interesa, es quien interesa y, y precisamente no suele tener problemas económicos y muchas veces no no vive ni siquiera aquí, ¿no? Viene viene desde desde desde países más pudientes, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, igual eh, terminar con esa reflexión. Sí, si, por favor, eh, Rupi, si nos puedes recordar un poco la convocatoria de, de, del homenaje a José Antonio Dieguez, pues eh, Sí, por supuesto. estaremos en Ibarrecolanda, calle Chacolí trasera desde las 11 de la mañana, primero un mural y repartiendo panfletos, eh, igual es un poquito pronto para la megafonía que y la cuñeca que nos ha que nos ha preparado Mikel el Navarrrico con todo el cariño. Que <risa> bueno, que se lo agradezco desde aquí, por favor, también por la oportunidad de darle publicidad y visibilidad a, a esta lucha como por supuesto por la cuña y luego nos trasladaremos justo a unos 50 metros que está la plaza de Barricolanda y allí estaremos hasta las 3 de la tarde. Más o menos una ariqueta de Desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Pues ya lo saben nuestros oyentes, el domingo 6 de marzo allí estarán para plantarle cara a todas estas injusticias una vez más. Es que Ricas Gorupi. Vale, soy